Cuando pasan cinco minutos de las nueve y media en esta segunda parte y última del programa La glorita la vamos a dedicar a una asociación que lleva 50 años trabajando en el Che. Nació para combatir las adicciones, nació precisamente para ayudar al ex alcohólico a continuar sobrio y ahora pues ha diversificado su labor y con éxito, me consta, porque son muchas las personas que acuden a PAEX, ...para pedir ayuda, para poder desengancharse de esas adicciones... ...y por ello cuenta con un departamento de psicología... ...hoy tenemos con nosotros al presidente de APAEX... ...porque ya están programando las actividades conmemorativas... ...la primera será el 12 de julio en el centro de congresos... ...con una charla de uno de los pues, mayores prestigiosos doctores en medicina, Francisco Pascual, quien nos hablará del alcoholismo, el lado oscuro de la diversión. Ese es el lema de su charla, en conmemoración con los 50 años de APAEX. Y también tenemos a Manuela Gulló, bienvenido. Bien, bien, buenos días. Y también tenemos, le acompaña la psicóloga de APAEX desde hace tres años, Patricia Antón. Bienvenida, Patricia. Buenos días, gracias. Bien, pues 50 años después de APAEX, ¿dónde están situados Manuel Agulló? Pues estamos situados en... bueno, en la calle no te la digo. <risa> no, no, no hace falta. <risa> Pero me refiero a que... ¿qué habéis conseguido 50 estamos, años después? Hemos conseguido... bueno, en, en el año 1974 hubieron cuatro personas que que tenían problemas o dependencia del alcohol... ...se unieron para poder ayudar a, a otra gente... ...que ten, también tuviese problemas con el alcohol... ...y el párroco señor Cardona de, de la iglesia de San Vicente Ferrer... ...le cedió un localito ahí en el ático de la iglesia... ...para que pudieran reunirse... ¿Y lo, ahora lo, La gente que tenía problemas con el alcohol. Cuatro personas. Cuatro empieza? personas fueron los... Y ahora, eh, ¿cuál es la suma de cuántas personas se han rehabilitado, se han desenganchado del alcoholismo? Pues no los tenemos contados, pero habrán sido miles y miles de personas y junto con sus familiares, claro, que que muy importante los familiares. Y las cifras anuales, por ejemplo, en la memoria de 2023, Patricia la tiene... Pues aproximadamente eh, pasan por nuestra asociación unas 300 personas contando con familiares, amistades y gente con el problema de conductas adictivas y bueno pues de esas 300 la verdad que la mayoría salen bastante satisfechas y con un resultado muy óptimo. ¿Y qué piden? ¿Qué, eh, ¿Normalmente qué adicciones son las que tratan ya? Eh, porque el alcoholismo ha quedado en un segundo plano, sigue habiendo eh, gente enganchada al alcohol... Eh, ¿Qué tipo de adicciones son las que vienen a Pa en, en busca de ayuda? El alcoholismo hoy en día sigue siendo la mayoría, la mayoría de personas eh, que vienen por, por esa adicción. Lo que pasa que ahora han aumentado el, el tipo de problemas. Por ejemplo, vienen muchas personas que tienen problemas con, con el juego patológico. ludópatas Ludopatía, eh, no, mmm, adicción a las nuevas tecnologías, como siempre a sustancias psicodélicas, psicotrópicas y otras drogas. ¿Quién cae en esas adicciones? ¿Hay un perfil? Hay un denominador común en, en todos los casos que estás tratando, son 300 al año. Pues eh, en realidad la adicción es el pico del iceberg porque la mayoría de personas que vienen tienen problemas con la salud emocional, ansiedad, depresión, soledad, baja autoestima... Eh, ...la mayor parte de, de problemas se inicia a, a través de, de esos procesos. ¿Qué trabajo? Entonces para desengancharlos empiezas desde cero... ...empiezas a que la persona sea persona. Claro, porque mucha gente viene y no sabe ni qué le gusta... ...ni cómo es, ni a lo mejor eh, tiene una emoción de enfado, de estrés... ...y no sabe cómo gestionarla... Tenemos que empezar por ahí, por la educación emocional. ¿Y hay éxito? ¿Qué porcentaje de éxito? De esos 300 casos, ¿cuántos se desenganchan y cuántos vuelven a caer? ¿Y por qué? Bueno, eh, recaídas eh, hay bastantes. Pero sí que es verdad que hay resultados esperanzadores porque en torno a unos 60-70% de de las personas que vienen suelen tener un grado óptimo de mejoría y de, de continuidad en el mantenimiento de la abstinencia. Claro, el éxito está en que esas personas que van a PAEX, ese es el primer paso, el más difícil, el que reconocen que necesitan ayuda. Todos los que van, ¿lo saben? Sí. ...son conscientes de ello... ...y por eso tienes... ...vamos, casi el 50% de, la, de los deberes hechos... Mm. ...sí, de hecho yo siempre cuando vienen digo... ...es que el 50% de la terapia, del tratamiento... ...es el reconocer... ...que hay una enfermedad... ...que esa enfermedad tiene consecuencias graves... ...y venir a la asociación a pedir ayuda... ...eso es lo más importante... ...ahí es cuando se empieza el proceso de superación... ...empiezan a venir a los talleres, grupales... ...empiezan a seguir las pautas que le decimos los profesionales... ...y ahí pues empieza la superación. ¿Y por qué se recae? Si se desenganchan, porque mm. ¿cuál es tu mm. experiencia? Mi experiencia... Eh, ...sobre todo... ...la gente que, que suele recaer es porque... ...suelen tener alguna situación pues ya sea una pérdida de familiar o discusiones en la familia o problemas con el dinero y no saben gestionar esas problemáticas, se ven desbordados y, y suelen... Y se refugian. Se en refugian, eso? suelen desconectar en, en la bebida, en las sustancias, en el juego y para eso están los talleres de APAES, para que cada semana vengan nos expresen sus problemáticas, les ayudemos entre todos a cómo gestionar esas situaciones de la vida y puedan abordar, abordarlas de una mejor manera. Y los que no dan el paso, no reconocen la adicción, eh, sí, esos sí. casos os llega de forma indirecta, supongo que sí. por los familiares preocupados, y en esos casos es lo más difícil, ¿qué hacéis? Pues sí, la verdad que ahí es difícil porque si ellos no reconocen, no quieren venir, mmm, podemos hacer poco. Pero lo que solemos hacer es llegar a las familias, darles pautas a los, fa a los familiares, sobre todo que no les que, que entiendan que es una enfermedad, que no, es, no tienen ellos y ellas la culpa, darles unas pautas a seguir, que vengan a los talleres también de respiro familiar, para familiares en APAES y se les da unas pautas más concretas, por ahí, por ahí trabajamos. ¿Y trabajáis de forma independiente? o Porque aquí vemos que el ayuntamiento tiene unidades de conductas adictivas, hay otras asociaciones, ¿cómo, cómo es esa ayuda? Eh, APAES, ¿dónde está en? Eh, eh, ¿Es una asociación independiente? ¿Tiene colaboración con, con la Consellería de Sanidad? C cómo, cómo, ¿Cómo os movéis? Nosotros y nosotras estamos colaborando y cooperando periódicamente con las UCAS, las Unidades de Conductas Adictivas de Elche, con Cáritas, con Cruz Roja, con Proyecto Hombre. Eh, intercambiamos información y pautas a seguir. Estamos... O sea, que sois un recurso, una pata más del sistema sí, socio... Sí, eh, de esa red. ...sanitario, ¿no?, mm. de esa red, donde os derivan los casos. En Cáritas, por ejemplo, la mayoría, dicen, de las personas que están en la calle... ...tienen muchos trastornos mentales y adicciones, supongo. Mm. Sobre todo están enganchados mm. al alcohol. Pues vamos a poner rostro mm. a esos casos, a esos 300 casos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que llegan? Niños, adolescentes transeúntes, sin hogar. Eh, ¿Quiénes son? La mayoría, lo más frecuente, mm. hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Vale, en APAES eh, los servicios son para mayores de 18 años, para adultos. Viene todo tipo de personas, desde los 18 hasta los 90 años. Tenemos gente muy mayor, gente joven... Eh, gente de Cáritas, que nos deriva Cáritas, gente de las UCAS, gente que viene por iniciativa propia, gente que viene con familiares, cuando ya hay consecuencias graves en, en esa vida, tanto a nivel laboral como a nivel de relacion, relacional, a nivel de salud, uh -huh. y bueno, ahí estamos nosotros para hacerles una primera acogida, eh, ...darles una primera sesión de orientación psicológica... ...y que empiecen con los talleres grupales y psicoeducativos. Las eh, cifras, las memorias son muy importantes... ...porque indican tendencias. ¿Qué estáis viendo en los últimos años? Lo más significativo que yo veo en los últimos años... ...es una tendencia a la igualdad... ...en el porcentaje de mujeres y hombres... ...que acuden a nuestra asociación... ...porque antes... ...yo hice las prácticas... ...hace... ...no sé si 12 o 13 años en APAEX... ...y me acuerdo que la mayoría de, de gente eran hombres... ...todo, hombre. todo hombres... Pero habían tres mujeres sí, o cuatro... Sí. O... ...a lo mejor en los talleres... ...podría haber dos o tres mujeres... ...y eran las familiares... ...de, de, claro, de, de las personas con conductas adictivas de los hombres... Y ahora, pues, ha habido un cambio grande, no sé si por la visibilización de la mujer, el tema de la sociedad que se está moviendo más. Uh -huh. Y, pues, las mujeres también se atreven a venir y pedir ayuda, a hacer los talleres. Por problemas de alcoholismo. Alcoholismo, ludopatía. Ludopatías. Sí. La mayor ludopatía, el bingo, las tragaperras, eh, son... Sí, en las mujeres es verdad que hay ma el mayor porcentaje de alcoholismo alcoholismo. Mm. ¿Y qué adicción es la que estáis viendo que está incrementándose exponencialmente? La adicción que está ahora emergiendo, bueno, son las nuevas tecnologías. Las Cuando dices nuevas las tecnologías, tics, ¿qué es? a las Bueno, la, las tecnologías de la información y de la comunicación, el móvil. Estar enganchado eh, al sí, móvil permanentemente. El móvil, internet. E hmm. internet. Y el estar enganchado al móvil, eh, mm. ¿Cómo? ¿Cómo se desengancha una persona al móvil? Porque aquí estamos todos mm. eh, expuestos. Bueno, primero, teniendo una buena información de un uso correcto de, de estas nuevas tecnologías. Un uso útil, correcto, eh, con límites eh, horarios, relacionándonos más a nivel de calle, a nivel de charlas, a nivel de cultura a nivel de la de ir a la naturaleza uh -huh. y convi convivir, hacemos también salidas y convivencias en la naturaleza para eso mismo, para desengancharnos de las nuevas tecnologías y las pantallas. Uh -huh. Bueno, pues Patricia Antón nos ha hablado eh, precisamente de la importantísima labor de APAES que lleva 50 años en esta ciudad y este año lo conmemoráis, Manuel Agullo como presidente de APAES, sí, que bueno. habéis preparado, la charla del 12 de julio en el centro de congresos, ¿qué más tenéis? Bueno, aparte tenemos el sábado 13 uh -huh. de julio también tenemos una comida convivencia en, en los salesianos San José Artesano en la carretera de Matola que muy amablemente nos han cedido la bueno la, la zona de recreo que tienen allí que es muy grande y ...y muy bonita y nos lo ha cedido los salesianos... ...para que podamos hacer allí una convivencia, comida... ...bueno, pasar el día allí en el... ...será el acto central de esta conmemoración... ...de este aniversario tan redondo... ...sí, el, el acto central más que nada es la charla... ...y tenéis pensado la charla... ...eh, he dicho que es una eminencia quien viene... ...el doctor Francisco Pascual... Sí, Francisco Pascual. ...eh, ¿cuál es la relación eh, que tiene Francisco Pascual con APAEX... ...pues Francisco Pascual lleva... ...primero háblame de él, de por qué es una eminencia... ...sí, bueno, lleva toda la vida... ...desde que acabó el estudio... ...y lleva haciendo trabajos... ...el doctor en medicina... ...más todo sobre el tema de alcoholismo... ...porque él cuando comenzó... ...él era un poco mayor que yo, es decir que tendrá... Uh -huh. ...cerca de 70 años... Uh -huh. ...y desde que comenzó está basado en el alcohol en el tema de alcoholismo y, y, y era una eminencia en el tema de alcoholismo ha pasado por las rucas está de, de presidente en, en sociodrogo alcohol que es, uh -huh. que era una una, bueno, una especie de fundación a nivel uh -huh. a nivel internacional y era el presidente es decir Uh -huh. Una voz muy reputada para hablar precisamente sobre el alcoholismo y este problema Pero Manuel Agulló, tú como presidente de Apa llevas desde 2000 ¿no? presidiendo esta asociación sí, de... También eres una voz eh, que se le escucha eh, porque tú eres un exalcohólico claro, yo... ¿Qué consejo? Y en esta entrevista siempre aprovecho para que nos digas ¿Qué consejo puedes dar a las personas que están enganchadas al alcohol Que saben que tienen un problema y que necesitan ayuda? Bueno, eh, hoy en día la mayoría de las personas que están enganchadas en el alcohol llevan llevan consigo el policonsumo, que llevan ya no solo alcohol, sino llevan alcohol y cocaína, alcohol y hachís. Que, Eso que, lo estáis viendo, ¿no? El alcohol claro, está que, totalmente... Que aún les va a costar más de, de engancharse, de, porque tendrán primero que dejar una adicción y, y, y luego la otra, no pueden... Yeah. Dejarse, a lo mejor es, dejan de consumir alcohol pero siguen consumiendo hachís o, o siguen consumiendo cocaína Es decir que, que tienen un problema muy gordo, no es como el tema no. nuestro que era solo el tema del alcohol pues, Y a una vez nos desenganchamos del alcohol ya yeah. teníamos nos quedaba el tabaco a lo mejor y también nos desenganchamos del tabaco y, Es decir que... Y eso, cada mañana cuando pisas que te levantas de la cama a decir, hoy no voy a consumir. Y cada mañana acordarte de que no tienes que consumir, porque eso es una enfermedad crónica de para toda la vida no hay. Cuando se lo dices a la gente, a, algunos se quedan así con, con los ojos abiertos como que que no entienden que, que, que esta enfermedad es para toda la vida, no hay. No hay vuelta atrás. Bueno, pues Patricia Antón, gracias por explicarnos tu labor y Manuel Agulló, enhorabuena por estos 50 años de historia pues nada, de APAEX. Por esperamos el, el 12 de julio, el 12 de julio de las, a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, ahí estáis todos los invitados. Para, para. Porque el acceso es libre y gratuito. El acceso es libre y todo gratuito. Muy bien y muchas gracias. Muchas gracias.